El jueves se decidió la presentación en la legislatura del proyecto de ley por iniciativa ciudadana para derogarla. Vamos a estar todo los gremios ahí. Y el once, el paro con movilización, para provincial, nacional. Nos juntamos a las nueve de la mañana en la Plaza Martín para ir por la legislatura, la Casa de Gobierno y el Poder Judicial. También estamos pensando presentar un proyecto de paritario provincial eh, para que en ese marco institucional, en todo caso, si el gobierno quiere discutir eh, las condiciones de trabajo, los sueldos y las condiciones previsionales se haga en el marco de la democracia.